Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México El día de hoy iba yo a compartir acerca de la oración ¿Cuántos quieren aprender acerca de la oración? ¿Sí? Yo quiero aprender más acerca de la oración El día de hoy iba a hablar acerca de la oración Próximo domingo no te lo pierdas porque voy a hablar acerca de la oración Pero el Señor... Me ha traído de un ala, ahora sí que extendí mis alas y me ha traído de un ala, y hay un tema que se está hablando en la iglesia, y por todos lados lo he escuchado, y, y tengo que compartirlo porque así es lo que quiere el Espíritu de Dios, y es hablar acerca del perdón, no es un tema fácil porque de repente se tocan fibras sensibles en las personas, pero yo te pido en el nombre de Jesús que si se toca una fibra sensible en tu corazón, no me eches la culpa a mí, échasela al Espíritu Santo, por favor. Uh, yo quiero hablar acerca del perdón y quiero que cierres tus ojos y vamos a pedir al Señor que toque nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido Señor en esta hora que toques hasta lo más profundo de nuestro corazón hoy Señor que las cosas ocultas que muchos de nosotros traemos ahí escondidas Señor sean sacadas a la luz a tu gloria y sean disipadas por el poder de tu amor Señor en esta hora Espíritu Santo te pido que nos toques a cada uno nos envuelvas en tu amor Señor porque se trata de tu amor Señor en nosotros, hacia nosotros Espíritu Santo toca hoy. Te lo tenemos en el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Colosenses 3 13 Pablo está hablando A la iglesia de Colosas Y de repente les dice Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro Yo me pregunto, ¿tú tienes queja contra alguien? Yo creo que todos tenemos a veces queja contra alguien, ¿no? Puede ser el marido, puede ser la esposa, puede ser el jefe, puede ser el vecino, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos. Pero si alguno tuviera queja contra otro, dice, soporta y perdona. De la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú wow esto es un trozo de bistec yo te pido que, que, que, que puedas comerlo despacito lo degustes porque es un trozo de bistec dice de la manera que Jesús te perdonó de la manera que Cristo te perdonó así también hazlo tú ¿sabes qué? no hay pretexto Cada uno de nosotros hemos sido tocados y lavados por la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Hemos decidido seguir a Cristo, hemos dicho, Señor, si yo te sigo, te recibo como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo lo he dicho. Es más, ni ojos porque no quiero ver, pero yo levanto mi mano, yo lo he hecho, Señor, perdona mis pecados. Entonces de esa forma como Él me perdona Yo tengo que perdonar No es como tú quieras No es como tú pienses Es como Él lo hizo ya Por mí, por ti ¿Entiendes eso? Eso te mete a una dimensión Distinta de perdón Porque el perdón en el mundo es Yo te perdono Pero te guardo las cosas Yo te perdono Pero no vuelvo a confiar en ti Yo te perdono, pero aquí tengo mi arsenal dispuesto para que cuando tú llegues a fallar, te lanzo pum, pum, pum, pum, y hasta aparece un metralletto. O bomba nuclear. Pero yo me pregunto: Jesús nos perdona de esa forma? Dios nos perdona de esa forma. Esa figura de que Dios está arriba viendo a ver qué haces mal para ver, lanzarte un rayo y paz, ¿no? Yo te pido que quites esa figura porque nuestro Señor no es así. Nuestro Padre es amor y tan grande es su amor que envió a su Hijo por nosotros para que muriera por nosotros y a través de su sangre dísemos en el perdón de pecados. Wow. Entonces, guarda la metralleta, guarda la 45 automática, porque hoy vamos a hablar de soportar y perdonar, que son dos asuntos distintos. Soportar significa... ¿Qué, qué, qué, bueno, ¿qué significa para ti soportar? Soportar significa para muchos... ¿Te acuerdas de esa figura de, del Atlas? No del Atlas de fútbol, ¿sí? Sino del Atlas que está cargando un mundo... Muchas veces la figura para nosotros de soportar es esa. O sea que estamos aguantando aquí el peso de algo y pues ni modo lo no tengo que aguantar. Pero sabes qué? Soportar significa cesar toda acción y pensamiento de revancha. Eso significa soportar. ¿Qué quiere decir? ¿Me pegas? No te pego. Cesar toda acción y pensamiento de revancha es que me diste y, ¿Y cuántos no se hagan, yo también yo también me pasa ¿Sí? no, no soy inmune, también soy de carne y hueso ¿sí? cesar toda acción y pensamiento de revancha ¿qué quiere decir en otras palabras? no hagas justicia por tus propias manos por el contrario, soporta el dolor, deja el asunto a un lado y no lo vuelvas a tomar O sea, aguanta el trancazo, ¿sí? Y no tengas en tu corazón un sentimiento de revanchismo. Nuestra cultura es en contra de esto. Nuestra cultura es que te tocan el claxon, se te atraviesan y tú lo... Mira, ayer, ayer iba yo manejando y le iba contando a mi esposa, mira, es la tercera mujer que se me atraviesa así, y ve nomás... Y si te voy a contar también a los hombres, pues cuéntalos también. Pero, pero vas manejando y, y de repente se te atraviesan y, o un, se te meten mal o, o cualquier cosa. Y... Luego estábamos estacionados esperando a que llegara mi hijo en la, en la terminal de autobuses. Y de repente llega un cuate y se estaciona así. Y, y yo creo que se estacionó de oído. Estaba yo en el coche esperando porque ellos se bajaron a la terminal. Y estaba yo y de repente, point, y poing. Y yo dije, bueno, a ver, Dios, ¿qué hago? Me bajo y le digo, oye, ¿te echo el agua? ¿Asá más viene, viene, o qué? O sea, siempre hay algo en nosotros que nos impulsa. A... Pero ¿sabes qué? Tenemos que cesar toda acción y pensamiento de la revancha. Eso es soportar. Pero ¿sabes qué? Soportar no nada más es un concepto del Nuevo Testamento. Aquí lo estamos viendo en Colosenses. Proverbios nos dice... En el 24, capítulo 24, versículo 29, nos dice, no digas, como me hizo, así le haré. Híjole, esto va en contra de la cultura de México. No digas, como me hizo, así le haré, daré pago al hombre según su obra. ¿Sabes qué? No digas, dice. No digas, no digas. Acostúmbrate a no decir. David... Es un ejemplo en la palabra. ¿Cuántos han leído de David, de la historia de David? La, la historia que más conocemos es la de David y goleado, el gigantote y las piedras lo tumbó y le cortó la cabeza. Sí, bueno, ese mismo rey David era un hombre como tú y yo, sentía como tú y yo, tenía hígado como tú y yo, se enojaba también, cometía errores, muchos errores, pero sin embargo era un hombre con el corazón hacia Dios. Aún dentro de sus debilidades, era un hombre... Con el corazón hacia el Señor. Tenemos ejemplos poderosos en la vida de David. De este punto de soportar. David venía perseguido por Saúl. Y de repente le llega a un lugar. Y esta historia la puedes ver en Primera de Samuel. Ahí la puedes leer toda. Pero llega a un lugar y le pide a un hombre llamado Naval. Que era, tenía lana. Y le dice, oye, ayúdame, dame de comer. Y sabes que Naval no le quiso le dijo naval naval nada naval no quiso ayudarlo cuando David lo necesitaba y sabes qué pasó con David dice la palabra que se puso bien enojado bien furioso y sabes qué David inclusive jura vengarse de naval o sea porque él venía perseguido y necesitaba ayuda le pidió ayuda y nada más no entonces David jura vengarse pero sabes qué él Dentro de su sentimiento y dentro de su arranque de ira, decide obedecer el consejo de Dios. Yo te pido que en esta mañana sea un parteaguas en tu vida porque significa tener dominio propio en tu vida. Significa que cuando te está dando lo más que más te duele, tengas tú la cabeza tan fría que puedas decir. Como Jesús me perdonó Así también tengo que perdonar Y David Siguió el consejo de Dios ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál fue la palabra de Dios? No hagas venganza Deja que el Señor pelee tu batalla Si tú entras en, hoy en esa dimensión Mira yo ya puedo cerrar esto y puedo irme Si tú entras en esa dimensión de, Deja que el Señor pelee tu batalla ¿Con qué te estás peleando hoy? ¿Con qué te estás peleando esta semana? ¿Con qué te vas a pelear la semana que viene? ¿Con qué te vas a pelear? Deja que el Señor pelee tu batalla. Y entonces vas a entrar en una dimensión de soportar, de cesar toda actividad de revanchismo, porque sabes que estás en la confianza de que Dios está viendo por ti ese asunto. Llámese como se llame, llámese, ponle el nombre que quieras, jefe, esposa, esposo, hijo, hija, trabajo, situación o lo que quieras. El Señor pelea tu batalla. Y sabes que la situación con David, en este, en este caso, se resolvió justo a tiempo. ¿Y sabes qué hizo David? ¿Sabes qué hizo David? Alabó a Dios por su intervención. ¿Notas un cambio de cultura? Yo quiero hoy que, que, que la cultura de Dios esté en ti. Y la cultura de Dios es, me hacen y yo estoy con todo lo que soy. A lo mejor traes ahí cosas en tu vida que te hacen reaccionar de esa forma. Pero cuando tú entras en conocimiento de que Dios es el que pelea tu batalla y Dios está por ti. Y cuando dejas que Dios opere en esa situación, tú vas a ver la mano de Dios y entonces vas a alabar a Dios. Esa es la gran diferencia, terminas de una situación que podías estallar y podías a, a organizar un pleito y, y herir con palabras o con lo que sea Y terminas, fíjate, terminas alamando a Dios, esa es la gran diferencia Dentro de soportar, y sigo hablando de soportar, no estoy hablando de perdonar, estoy hablando de soportar David tuvo otra gran oportunidad de fácil venganza David, lo había digo, Saúl lo seguía persiguiendo y estaba escondido David en una cueva. Recuerdan eso, estaban escondidos, y de repente Saúl viene con su ejército, se cansa, hace mucho calor y se mete a la misma cueva donde estaba escondido David y se acuesta y se duerme. ¿Qué hacen los amigotes de David? ¿Qué hacen tus amigotes? ¿Qué hacen los que te rodean? Ahora es el tiempo de que te vengas. Mátalo. Dios te lo ha, fíjate, utilizan a Dios. Dios te ha entregado a tu enemigo. Échatelo, maestro. ¿Qué no, te lo puso, como dicen aquí en, en mexicano? Te lo puso a él. Bandeja de pechito. Y sí estaba de pechito porque estaba dormido. Fíjate, sus amigos le dicen: es la voluntad de Dios. Él te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Mátalo y véngate. ¿pero sabes qué hizo David? ¿O ¿tú crees que David no sentía Saúl ya le había lanzado una lanza ya le había aventado una lanza y casi lo mata, lo había perseguido su esposa lo había tenido que, que, que, que esconder y descolgar y que se fuera y, y, y... estaba siendo perseguido tenía motivos, y cada uno de nosotros decimos, es que tú no sabes mi situación, es que tú, sa es que tú no sabes, es que yo, yo sé más que tú, y, y tú no conoces bien mi situación, es que si tú supieras, mira, lo que yo sé es que Dios puede pelear tu batalla. Y si tú te sueltas al Señor, así como estábamos diciendo, ah, extiende tus alas, ¿Ah, cómo, ¿cómo nos cuesta? Yo de veras no podía, porque estaba tocando, pero yo quería así, mira, de veras, seguir tocando con los pies y extenderlas, las la, la, Las, las manos, porque ¿sabes qué? Señor, yo quiero soltarme, quiero, quiero volar ligero en ti, en el viento de tu espíritu, ¿sabes cuál fue la respuesta de David? David se resistió y ¿sabes qué hizo? Nada más cortó un pedacito del manto, de, de la orilla del manto de Saúl para después decirle mira, yo tuve el poder tu vida estuvo en mi mano, pero sin embargo no quise hacerlo, ¿sabes qué? Cuando tú sueltas las situaciones a Dios, cuando dejas que Dios pelee tus batallas, ¿sabes que Esas acciones sabias son las formas en las que Dios avergüenza a tus enemigos sin que tú hagas nada. Pero ¿cómo no voy a hacer nada? Deja que Dios pelee tu batalla. ¿Y sabes qué? A la vuelta Dios va a avergonzar a tus enemigos. Dios va a hacer que tus enemigos vean, "Wow, qué hombre." ¿Y sabes qué? Cuando David le mostró a Saúl esto, ¿qué hizo Saúl? ¡Oh, sí, tú, tú eres mejor que yo! Saúl le dijo a David, ¡Oh, más justo eres tú que yo! Que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Yo no sé en qué situación estés viviendo, pero ¿no quieres escuchar eso? Tú me has pagado con bien cuando yo te he pagado con mal. ¿Sabes qué? Cuando, cuando te enfrentas a una persona, cuando, a una situación, cuando, y, y hablando de las personas, cuando te enfrentas con una persona y entra a ese punto, donde dices, ¿sabes qué? Perdóname, mira, tú me has hecho bien y yo nada más te he hecho mal. ¡Wow! Hay una restauración tremenda. Tu vida es restaurada. Más justo eres tú que yo que me has pagado con bien. A mí no te yo pagado eso está en primera de Samuel capítulo 24 lo puedes leer ahí quedó más o menos claro qué es lo que es soportar cesar toda actividad de revanchismo es un cambio de cultura yo te invito a que hoy hoy empieces a ejercitar ese cambio de cultura en ti porque es la cultura de Dios y sabes que vas a empezar a ver bendiciones en tu vida sabes que vamos a entrar a perdonar ¿quién va a entrar a perdonar? Esto nada más ha sido soportar Pero perdonado Y me traje los zapatos de tacón Para pisar callos Pero como les dije échenle la culpa Dios. Perdonar abarca dos mandamientos Amar a tus enemigos Y orar por ellos Y llámale como quieras Esposa, hijo, como lo que quieras Ama a tu enemigo, ora por ellos. Yo, en, en Mateo 5:44 Jesús mismo está diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a, que, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Híjole, este versículo lo he tocado en estos últimos domingos muchísimo, y no sé por qué. Bueno, sí sé, el Señor quiere... Remacharnos, como dicen aquí en México, remacharnos la palabra, que esté remachada, que no te la puedas quitar de tu corazón. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora porque tu traja y te persigue. ¿Sabes qué? Por ahí hace un tiempo un viejo y sabio predicador dijo, si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Si puedes orar por tus enemigos Por el que te ultraja Por el que te maldice Por el que habla mal de ti Por el que crea un chisme de ti Por el que está Por el que inclusive te golpea Puedes hacer todo lo demás ¿Sabes qué? No es fácil Mi esposa y yo Desde hace mucho tiempo Hemos estado toma, Tomamos la decisión Desde hace un tiempo Y, y créeme que no ha, no ha sido fácil el, el decidir No abrir nuestra boca Para chismes. Toda nuestra cultura. Hey, ¿qué Oye, ¿ya, lo ya lo viste. Ya lo viste. ¿Ya viste eso? Estaba buscando, ya viste la pulsera que trae. Está preciosa en vive? No sé, pues, pero empezamos a hablar y empezamos a decir, ¿sabes qué? Y cuando alguien llega a nosotros y nos quiere decir, ¿sabes qué? Cuesta trabajo porque te encarrilas, pero ¿sabes qué? Es de decisión, es de decisión, es de decisión. Jesús nunca dijo que perdonar sería fácil cuando ordenó, ama a tus enemigos, la palabra griega en amar aquí no significa afecto, no significa afecto, no significa que, ay qué bonito siento y te amo, no, ni menos cuando te están dando contubo. O sea, sería como incongruente esto, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir? Significa entendimiento moral. Entendimiento moral. ¿Qué es entendimiento moral? Vamos a hacerlo de una forma simple. Perdonar a alguien no tiene nada que ver con una emoción. Es que no siento perdonarte, pues es que no esto es de sentimientos, es de decisiones. Se trata de tomar una decisión moral Un entendimiento moral Para quitar el odio de tu corazón Es tener la, Por eso decía la mente fría O el conocimiento o el entendimiento moral De saber que cuando me está atacando algo Y me está doliendo eso Yo decido perdonar Sobre Mi sentimiento Sobre todas las fuerzas que indican oh, Dale con tubo ¿Sabes qué? Sobre ese yo entiendo Que si yo no perdono Va a ser un daño No nada más para esa persona Sino también para mí Entonces Con un entendimiento moral Yo perdono Y un, tomo una decisión Yo te perdono Como Jesús lo hizo Con cada uno de nosotros ¿Ven la diferencia entre el perdón? O sea, ¿cómo hemos manejado el perdón? ¿Cómo lo manejábamos antes? Es ir sobre Sobre, ¿para qué? Para quitar el odio de nuestros corazones. ¿Sabes qué? Uno de los dones que Dios nos ha dado como hijos es el perdonar. ¿Sabes qué es un don de Dios el perdonar? Y ese don te lo ha dado Dios a ti. Lo malo es de que muchas veces tenemos ese don escondido, bien enterrado. Y no lo queremos sacar ¿Por qué? Porque me gusta que me duela Me gusta que me, que, me, oh, que me sienta herido ¿Sabes qué? El no perdonar Trae en ti un resentimiento Y el resentimiento es como un ácido Que daña el contenedor Si tú dejas ese resentimiento En tu corazón Lo único que estás dañando Eres tú mismo eres tú mismo, no estás dañando al otro, te estás dañando a ti mismo y el perdón es en dos días porque para Dios Él nos ha perdonado y para nosotros nos hemos perdonado y hemos perdonado a otros ¿Sabes cuál es el problema con el perdón? Que muchas veces ni siquiera nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos. De faltas que nosotros hemos hecho, de cosas que nosotros hemos hecho y no nos hemos perdonado. ¿Sabes qué? No hemos entrado en ese perdón de Dios que viene y ¿sabes qué? Yo soy libre porque Dios ya no se acuerda de ese pecado. Y esto no estoy hablando de libertinaje y de que ya puedes hacer lo que quieras y después al fin Dios te perdona. No, entiéndame. Cuando yo hago algo que sé que dañé a alguien y lo tengo adentro y sabes que Dios perdóname, yo puedo entrar y descansar en ese perdón de Dios, en, ese, en esos pastos delicados y en esas aguas de reposo que habla el Salmo 23 y yo puedo recostarme ahí y saber que estoy confiado en que Dios ha perdonado mi pecado. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando tú perdonas también y sabes que esa persona recibe el perdón y tú ya no te acuerdas más de eso. Es más de dar necia. Yo quiero amnesia de Dios. Porque si tú no confías en que Dios te ha perdonado y no sacó de tus pecados, si tú no descansas en eso, es bien difícil que tú perdones. Por eso debes de entrar en ese reposo y en ese descanso de Dios de su perdón. ¿Sabes que cuando tú pides perdón a Dios, tú dices, en tu corazón muy adentro dice, dices, ámanos como a un padre que es compasivo con sus hijos cuando tú le pides perdón a Dios estás con esa actitud, ámame padre, perdóname yo me pregunto a todos los que están aquí todos los que tenemos hijos, o sea cuando nuestro hijo hace algo, ¿qué, qué hacemos? y nos vamos con toda la ira y con todo el. yo no digo que no se corrija la conducta pero cuando te hace algo a tu hijo, tú debes de perdonarlo, y número dos Cuando tú pides perdón a Dios. Número uno es, como padre, Señor, ¿sí? Sé compasivo conmigo. Y número dos, ámame como un esposo ama a su esposa. Es su juventud. ¡Wow! ¡Qué amor! Cuando tú entras en esa dimensión es, ¡Wow! ¡Qué grande amor! A través del tiempo, cuando hemos podido compartir con, con parejas y, y estar hablando con personas también. He encontrado, y mi esposa y yo hemos encontrado, que el gran tesoro de nuestra herencia en la palabra de Dios, ¿sabes cuál es la gran herencia que yo veo? Hay muchas, ¿no? Y podríamos mencionar otras y demás. Pero ¿sabes? En este tema, ¿sabes cuál es la gran herencia que tenemos? En la palabra de Dios es la instrucción de parte de Dios de liberarnos de la ira y el resentimiento Ese es el gran tesoro Es que sabes que el, Yo creo que ¿Qué porcentaje será? El más alto porcentaje yo creo es En los, las broncas que tenemos en relaciones Interpersonales Esos son lo, lo que más tenemos y sabes que La herencia en la palabra de Dios es Liberarnos de la ira y el resentimiento Y especialmente en nuestras relaciones Interpersonales cercanas Hay muchas escrituras en la palabra donde nos advierten que una ira sostenida es prohibida por Dios. Es más, no te permite Dios tener ira. ¿Por qué? Porque es destructiva e irracional un ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo, Levítico 19, 17 a 19 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, no aborrecerás, no te estoy dando chance de nada, no aborrecerás ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo yo el eterno tú, tú pensabas que el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo venía en el Nuevo Testamento no, viene desde Levítico viene desde atrás Dice, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por si no te queda claro quién lo firma, agarra y dice, yo el Eterno, yo el Señor, tu Dios. O sea, no te quedaba claro quién decía, yo te lo firmo. Entonces, ¿debemos soportar y debemos perdonar? ¿Sí o no? esa es la cultura de Dios mira, mucha gente sabia ha dicho a través del tiempo, dice cualquiera que renuncia a la revancha y a la ira, merece que Dios perdone sus pecados, eso no viene en la Biblia eso es lo digo alguien, ¿no? pero dice cualquiera que renuncia a la revancha y a la ira merece que Dios perdone sus pecados, quieres que Dios perdone tus pecados, pues renuncia a la revancha y a la ira Dios ama a la persona que no cae en ira y a quien no insiste en alimentarla Es necesario que la persona limpie el mal de su corazón completamente sin recordar nada. El reto que presenta el quitar todo resentimiento e ira del corazón es la gran oportunidad que tienes tú para crecer a nivel personal. Escucha bien, voy a repetir esto, el reto que presenta el quitar todo resentimiento e ira del corazón es la gran oportunidad que tú tienes para un crecimiento personal, quieres llegar al siguiente nivel, quieres ser una persona distinta, quieres ser una persona con la cultura de Dios quita el resentimiento y la ira de tu corazón. Es una gran oportunidad para que tú crezcas. Este año se ha declarado que es un año sin límites. ¿Y sabes qué? El resentimiento y la ira, el no perdonar, el no soportarte detiene, te ancla. Es como un ancla que tienes agarrada a tu pierna y no te deja avanzar y al contrario te hunde cada vez más. Por eso... Por todos lados he estado escuchando el perdón Y el perdón, y el perdón, Dios Es que tú quieres que tu iglesia sea liberada Y sabes que quieres volar como águila Sí, a lo mejor estás extendiendo tus alas Para volar como águila, pero tienes un gran Ancla agarrada que tú no has perdonado Y luego clamas Dios, ¿por qué no me escuchas? Y Dios, ¿por qué? Pues es que sabes que maestro Tú tienes el ancla Truena la cadena Truena el grillete Perdona Y entonces El de tus alas Y te va a hacer para arriba o sea, Dios quiere que tú y yo Entremos en una dimensión de perdón Y sabes qué? Y el perdón no es, no es nada más Aguantar el abuso Mira si están abusando de ti Sabes que también la palabra es clara Y, y te dice sabes que bueno ok este, Pero habla con tu hermano Y sabes qué, Aquí mismo en Levítico te dice Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él eso quiere decir que ok yo te perdono pero sabes que lo que tú hiciste me dañó. para que la otra persona entre en conocimiento que lo que está haciendo te está dañando pero en ti ya no hay resentimiento en ti ya no hay esa falta de perdón pero sabes que te dice habla y si esa persona sigue abusando de eso entonces tú sabes que no mira le pones un alto le pones un alto pero perdonas y no permites el abuso Debemos ser víctimas pasivas de un abuso claro que no. Debes enfrentar esa situación directa y enfáticamente, pero sin coraje y sin odio y sin destruir las relaciones interpersonales. Porque muchos de nosotros sí enfrentamos la situación, pero ¡ay! aventamos ahí y salen culebritas y salen de más de nuestra boca. Debemos de enfrentar enfáticamente y directamente, sin coraje, sin odio y sin destruir la relación interpersonal. Tienes la obligación, sí, de protegerte y de ponerte en una posición, y no ponerte en una posición vulnerable, donde la ofensa puede ser repetida. Pero sabes que tú hablas enfáticamente, enfrentas, pero sin destruir las relaciones interpersonales. No debes de hablar hostilmente o no o debes de tomar una acción que vaya más allá de la autoprotección no debe de haber en ti venganza no debe de haber en ti venganza esto no quiere decir que, te, que, que, que te, también te aísles en una burbuja fría de aislamiento donde tienes un juicio en contra de la persona con un silencio prolongado ¿Sí? ¿entendieron eso? quiere decir que te callas Y no dices nada No, no, no Debes de sacarlo y decirlo ¿Sabes qué? Lo que tú hiciste Me, me, me, me pegó me, me, Pero ¿sabes qué? Yo te perdono en el nombre de Jesús Porque me interesa La relación interpersonal Llámese con quien sea ah, Eso sí. es a lo que Dios nos ha, ha llamado ¿Sabes qué? Entonces ¿Qué diferencia hay entre nosotros Con la gente que no conoce al Señor? Dime ¿Cuál es la diferencia? Entonces estamos jugando aquí a la iglesia Estamos jugando a sentarnos y a, y a alzar las manos Y ay siento bonito y qué rico ¿Sabes qué? No, se trata de aprender Lo que Dios dice en su palabra Y aprender la cultura de Dios Y no nada más aprenderla sino aplicarla sí. Hacerla Entonces debes de aprender A perdonar ¿Y sabes qué? No va a ser fácil al principio Porque venimos con una inercia Y entonces tenemos que frenar esa inercia Y entonces volver a arrancar Hacia el otro punto Con la inercia de Dios No es fácil, a mí me sigue costando Pero ahí voy ¿O no vamos? <risa> ahí vamos De eso se trata De que tomemos decisiones Un entendimiento moral Entendimiento que requiere una decisión Señores, señoras, señoritas, jóvenes Decisión es una palabra vital para este año Tomar decisiones Es necesario si no sabes tomar decisiones, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que le pongas espíritu de decisión <risa> o como se si... llama, <risa> pero que puedas tomar decisiones. Sabes que lo que más te destruye es tener una raíz de amargura en tu vida por un resentimiento, por algo que no hablaste, por algo que recibiste. Igual sabes que puede ser contra tu papá, puede ser contra tu mamá, puede ser contra un hermano, un tío, un primo, tal vez abusaron de ti, tal vez te hicieron cosas que no te deberían haber hecho, tal vez te golpearon, tal vez te maltrataron, tal vez tuviste que, que, que tu papá golpeaba a tu mamá, que tu mamá le aventaba cosas a tu papá, y un montón de cosas. Y te lo guardaste ahí. Y no has perdonado Sabes que Una vez tras otra Nos encontramos con gente que, que dice Es que mi papá murió O mi esposo murió O, o, o lo que sea, pero sabes que ya murió Y sabes que yo no pude acercarme a él Y decirle que, que lo perdonaba Decirle que, que le amaba ¿Cuántos han escuchado eso? Uy, hasta es tema de telenovela De tan común que es Y sabes que esa raíz se queda ahí Y sabes que cuando esa otra persona muere o se va y ya nunca la vuelves a ver, todo lo que tenías tú enmascarado en tu vida, con una máscara de enojo, con una máscara de, de amargura, explota, ¿sabes cómo? En una conciencia. Y este hombre o mujer, ¿sabes qué? Es atormentado por un pesar y una culpa, porque no has perdonado. Explota en tierra. Oh, es que yo debía haber hecho. Es que yo oh, murió y yo nunca le dije. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo les digo a mi esposa, ¿sabes qué? Y se los digo a ustedes. Cuando yo me muera, si el Señor me lleva antes de que Él venga, cuando yo me muera y, y todavía tengo el gusto de que, de que estén aquí, por favor no me manden flores. ¿Para qué me mandan flores si yo no las puedo ver ni oler? Si quieren mandarme flores, mándenme flores ahorita, de veras. Además no me manden coronas, no me quieran decir otra cosa. Una rosa, una línea, Pero sabes que el perdonar es la oportunidad que tenemos de Dios para poder decir, sabes que te perdono, sabes que te, te amo. Y... Eso debe de ser nuestro vocabulario diario. Perdón y amor. Perdón y amor. ¿Para qué te esperas a que la otra persona se muera? ¿Sabes qué? Y esto es una gran verdad Mientras tú no perdonas Sigues atado a esa persona Sigues atado a esa persona Y sabes que cuando hay algún problema Con una persona lo, lo que menos quieres es estar cerca de esa persona ¿Verdad? O sea, no no, es que esnobes No quiero estar cerca de que... sea, No, pero Pero sabes que si yo no lo perdono ¿Sabes qué hace el perdón? ¿Sabes qué hace el perdón? Me, es que yo no quiero estar con él, es que yo lo odio, es que oh, no, es que me hizo y sabes qué cada de cada vez me pega más. Gracias. Cada vez me une más y me, me, me encadena esa persona. Cuando tú decides perdonar, se suelta. Y entonces, ¿sabes qué viene? Viene, sí, un acercamiento perdón. Yo sé que estás pensando muchas cosas ahorita y estás pensando a lo mejor en otra persona. Entonces yo te pido que no pienses en otra persona, piensa en ti. Piensa en lo que tú has vivido, piensa en lo que te han hecho, piensa en, ¿y sabes qué? Decide tú perdonar. No pienses, ¿cómo no está? ¿Qué? Oh, debería, yo creo que debería haber venido hoy. ¡Qué bueno que traje mi marido! ¡Qué bueno que traje mi mujer! ¡Dale con tu! ¡Dale! ¡Sí, dale! No, ¿sabes qué? Hoy quita esos pensamientos. ¿Sabes que Dios te está hablando a ti. Esto es personal. Dios te está hablando a que tú busques en tu corazón qué es lo que no has perdonado. ¿Y sabes qué? Rompas ese grillete, rompas esa cadena y ¿sabes qué? Te liberes de esto y entonces sí puedes encender tus alas y volar como águila. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Y yo quiero eso no nada más el dominguín. Lo quiero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Lo quiero cada instante de mi vida. Debe de estar inherente en mí. O sea, debe de fluir como algo natural en mí. Y para que fluya como algo natural en mí, debo de ejercitarlo. Debo de hacer ejercicio. Al principio, mira, yo tengo mucho tiempo de no hacer ejercicio. Yo te puedo que si ahorita me pongo a hacer pesas. Híjole, voy a sentir los brazos, pero así como de hule. Pero, ¿qué tal? Pepe, Pepe ¿qué haces el ejercicio? agarran la pesa y así como que, como si fuera, no sé qué. Y hasta dicen, no, ahora voy a aumentar 10 rutinas más, no que no, no me dolió ahora. no O sea, están tan fuertes y están tan uh, ejercitados que lo pueden hacer fácil. Yo te invito a que a partir de hoy te ejercites en soportar y en perdonar. palabra dice, no creas lo que no puedes olvidar, es siempre tu tarea el alcanzar el perdón y dar perdón, ese es un resumen es siempre tu tarea el alcanzar el perdón y dar perdón, a eso Dios nos ha llamado, ¿sabes que Dios te ha llamado a eso? ya yo pensé que nada más era venir y sentarse y levantar las manos y soy bueno y me siento bueno, no, ¿sabes que? Dios te está diciendo que te ha llamado a perdonar Dios te está llamando a que entiendas que la ira y el resentimiento son mantenidos por pensamientos irracionales. Y sabes qué, si tú haces una, realmente una introspección y tú si te examinas profundamente, tú vas a encontrar que tu enojo lo vas a identificar y vas a ver que es irracional. Y sabes qué, vas a tener la capacidad de corregirlo, corregir las distorsiones. Y sabes qué. Esto es algo que la palabra habla. Hay una fuerza negativa llamada diablo. Ahí es un, un, un, un ente que está en el mundo que busca destruir las relaciones interpersonales. ¿Sabes que le encanta destruir la relación? Y más entre los esposos. ¿Sí? Le encanta destruir las relaciones interpersonales. ¿Y sabes qué? El diablo nada más pasa y te dice... Yo te suelto una idea por ahí Y tú alimentas la idea Alimentas la ira, el enojo uh -huh. Tienes que entender Que Dios no quiere eso para tu vida Dios quiere el perdón En tu vida Considera hoy Como un día de fiesta Más que un día de regaño y que digas, sí, fin, no, ahora sí, ¿por qué vine hoy? No debería de haber venido hoy, porque ya escuché esto y ahora lo tengo que hacer. ¿Sabes qué? Considera esto como un día de fiesta. Para que puedas tú alcanzar a alguien al que tú estás pensando, ahora sí piensa en el otro, al que tú estás pensando, para que tú lo puedas alcanzar hoy en un espíritu de amor y ¿sabes qué? En el don de perdón que Dios te ha dado. Proverbios 10.12 dice El odio despierta contiendas Pero el amor Cubre todas las faltas Yo quiero entrar en eso señor Yo quiero entrar en eso Yo no sé tú, pero yo quiero entrar en eso Por último, Primera de Juan 1.7 Y otra vez volvemos a Juan Amados, no os escribo Un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo Que tenías desde el principio O sea, desde Levítico, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, o sea, en el antiguo. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, fíjate, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Hoy Dios está trayendo luz verdadera sobre tu vida para que entonces, ¿qué? Puedas perdonar, y puedas soltar, y puedas volar. El que dice que está en luz y odia a su hermano Está en tinieblas todavía El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay tropiezo. Porque el que odia a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado los ojos Cierra tus ojos Señor en esta hora En el nombre de Jesús Yo declaro sobre cada persona que estamos aquí Señor, me incluyo yo señor. un año sin límites, sin límites en tu perdón Señor, sin límites en tu amor Señor. Padre en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu Santo en esta hora que tú toques a cada persona y Espíritu Santo yo te pido que traigas a la memoria así esas cosas, esas cosas que no han perdonado, esas cosas que no hemos perdonado, esas cosas que, que tenemos tan adentro y profundo pero yo te pido Espíritu Santo oh palabra de Dios que entres y penetres hasta los huesos hasta los tuétanos Señor y saques la raíz de podrenumbre la raíz de amargura que saque Señor de nuestros corazones todo eso Señor que hemos tenido por tanto tiempo Señor, tal vez estoy enojado con mi hermano tal vez estoy enojado con mis padres tal vez oh, me han herido de tal forma pero yo te pido Espíritu Santo que tú hoy remuevas desde el fondo y remuevas el fango Señor y lo limpies con la sangre de Jesús Espíritu Santo, Señor, hoy tú nos estás hablando acerca del perdón. Y entendemos hoy, Espíritu Santo, Señor, que no podemos ir pasar a otro nivel. No podemos, no podemos avanzar, Señor, si tenemos anclas. Porque no hemos perdonado. Espíritu Santo, Señor, suéltanos. Ayúdanos a entender con un entendimiento inteligente Señor de Ti, con sabiduría de Ti Señor a escudriñar nuestros corazones y cada cosa que nos vayamos acordando Señor, poderla soltar en amor y poderla soltar en perdón. Espíritu Santo Señor, Tú eres el único que puedes hacer la obra en nosotros. Yo no puedo serle Espíritu Santo, somos incapaces Señor, eh. pero tú, tú nos haces capaces Espíritu Santo, tú te haces fuerte en nuestras debilidades Señor, si nuestra debilidad hoy es el perdón, es el soportar, Señor ayúdanos, ayúdanos Señor empieza a orar en tu lugar, empieza a clamar a Él, empieza a clamar en este mismo tenor, en este mismo tenor, empieza a decirle al Señor, Padre, ayúdame, Señor, si tú no sabes, si tú, si tú no puedes, si, si, si tu vida está tan, tan llena de situaciones que no has podido perdonar, dile al Espíritu de Dios encima, muéstrame, ayúdame. El Señor está aquí Y el Señor está atento a la voz A tu voz Su oído está atento Empieza Si tú te has acordado por lo menos De, de una cosa no te has acordado de muchas? Te pido Que